el 28 y 29 de mayo marcha de bicis contra el tren de alta velocidad salimos de Castejón vamos hasta Tafalla y desde Tafalla llegaremos hasta Iruña Tabe en Navarra no dejemos que arranque así Bañolén Geldí de Sagún para más información visita la web www.htgelditu.org